Vaya salió el toro empujo y tiene la plaza cogida. Ahí ya salió el toro empujo, y tiene la plaza cogida. Ven al doctor Lapón, y por si acaso alguna herida. Hay que decir, doctor Lapón, hay quiero que salga a la plaza Porque si pega un empujón, de esa manera gano plata Porque si pega un empujón, de esa manera gano plata de la farsa, ay esto lo he sabido yo allá lo esperó una muchacha y el escándalo se formó lo esperó una muchacha y el escándalo se formó